¿Qué tal? Vemos el episodio 8 de Kimetsunoi Aiba 3. Bueno, permíteme contarte sobre Kimetsunoi Aiba y su afición eterna por los flashbacks en medio de la batalla. En serio, a q u i é n no puede gustarle un buen y típico flashback a punto de morir. Como el toque característico del anime, aunque puede destruir su ritmo. Bueno, debe de estar funcionando ya que Kinetsu es de los animes y mangas más populares de la historia, ¿cierto? Pero vayamos a las oscuras tramas demoníacas. Por lo general, son mucho más interesantes que las historias de los humanos, y Tokito no es una excepción. O debería llamarle muy chido. En cualquier caso, después de que Kotetsuku no salvase de su destino acuático, le costó un rato retomar el rumbo. Quiero decir, tiendo después de ser apuñalado por tropecientas mil agujas envenenadas. Pero no te preocupes, porque nada pone más activo a un personaje de Demon Slayer que una charla de ánimos con un familiar muerto. Sinceramente, el trasfondo de los cazadores puede resultar un poco repetitivo. Quiero decir, ¿qué diferencia existe entre la historia de Mui Chiro y la de Tanjiro? Sí, los detalles cambian, pero todos sabemos de qué va: circunstancias familiares dramáticas, ataque de un demonio, la muerte de un hermano, etc. etc. La única diferencia radica en que Michiro u tiene un hermano gemelo, Yuichiro, que básicamente es el polo opuesto de su compasivo hermano. Lo irónico del caso es que el Tokito que conocemos al principio es más parecido al difunto hermano mayor que el Muichiro de ahora. Curiosamente, Yuichiro acertó al decir que k a g a y a quería aprovecharse de los gemelos. Quiero decir, todos sabemos que la vida media de un casado a n o es precisamente larga. Pero después del ataque del demonio, ¿qué otra opción le quedaba a Muichiro? Así pues, Finalmente coge fuerzas y marcha a proteger a Ganesuka, mientras el pobre k o t e t s u lo dejan de sangrarse, supongo. En cuanto a Kanroji, todavía está desaparecida en combate, y con la temporada a punto de terminar, empiezo a preguntarme si alguna vez tendrá un papel significativo. Recapitulando, Oh, Demon Slayer, no dejas de sorprendernos con tus historias, ¿verdad? En el episodio, pudimos conocer el pasado de Muichiro, después de las historias de Genji y Sanemi. Y apuesto a Temitsuri, pronto tendrás u oportunidad. Ahora, seamos realistas, la historia de Mui Chiro no era exactamente innovadora. Es decir, un demonio mató a su familia, o al menos a su hermano, que es básicamente lo mismo que las historias de Tanjiro y Genya. Pero bueno, al menos tenemos un giro con Mui Chiro al tener un hermano gemelo, Yuichiro. u Y hablando de gemelos, ¿qué me dices de sus coincidentes nombres y acuerdos? Es decir, Yuichiro y Mui Chiro. ¿En serio? Sabemos que no es primera vez que r e m o s gemelos en Demon Slayer, pero aún así es difícil de concebir. En cuanto a la amnesia de Mui Chiro, nunca nos explicaron por qué. Podríamos suponer que es un trauma, pero, quién sabe. Quizá al unirse al cuerpo de cazadores de demonios contrajo la amnesia de otra forma, es una labor peligrosa. Suponiendo que el trauma fuera la causa, podríamos suponer lo que pasó después del flashback. Probablemente Mui Chiro perdió el conocimiento y a m a n e Ubuyashiki lo encontró. Ella estuvo intentando reclutar a los gemelos, así que tiene sentido que fuera la primera en llegar a la escena. Y así es como Mui Chiro acabó en casa del maestro Kagaya. Dato curioso, Mui Chiro mató a su primer demonio a los 11 años, y se convirtió en Ashira apenas 34 años después. Vaya, niño prodigio, a continuación, v e m o s las misteriosas manchas en la cara de Mui Chiro. Según Yoko, son parecidas a las de Tanjiro, pero, ¿qué significan? Mi teoría i n d i c a que representan un estado asociado a su técnica de respiración. Las marcas de Tanjiro recuerdan a llamas, mientras que las de Nuichiro parecen nubes de niebla. Y cuando aparecen estas marcas, parecieran sobrepasar sus límites. Bastante genial, ¿no? La espada de Tokito, el azul y el dorado combinan perfecto, así que aquí lo tienen, amigos. Kimetsuno y Aiba. Flashbacks, familiares muertos y cazadores solos por el mundo pero bueno, aún es uno de los animes y mangas más populares, así que algo están haciendo bien. ¿Qué te pareció el episodio 8? ¿Les gustó la historia de Mui c h i r o ¿Cómo es en comparación con la de Helia? ¿Estás de acuerdo con la teoría sobre las técnicas de respiración? Dímelo en los comentarios y que siga la conversación.